Buen día, ¿cómo andan Pablo y valen Bien, bien. Muy bien. Bueno, ¿cuál es el título eh, de la columna de hoy? A ver... Antes... Hoy vamos a analizar, eh, vamos a retomar un poquito lo que estuvimos hablando el viernes pasado y darle un poco de contexto histórico eh, sí. y vamos a analizar por qué hay determinados economistas que dicen hoy que las criptomonedas podrían ser un nuevo patrón oro. Que por ahí sí. es un tema que todos los que hemos estudiado en la escuela o, o alguna de materia relacionada con la sociología, con la historia económica, y eso no suena, ¿no? Uh -huh. eh, y hacer un poquito de revisión de, de la historia monetaria, muy breve, ¿no? Pero para que para que pongamos en superficie eh, algunas cuestiones y cómo las criptomonedas podrían empezar a jugar un rol importante en esa evolución social no del dinero. Lo que primero tenemos que pensar es que no, no existió siempre el dinero, no siempre existió la plata, la, la tarasca, o como se le diga, ¿no? Uh -huh. eh, en, un, en un primer momento eh, la gente empieza a intercambiar bienes eh, en el trueque, ¿no? Y se dan cuenta, surge que en el intercambio hay un valor. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo lechuga y nada más que lechuga, y tengo un vecino que tiene nada más que tomates, y llegamos a una taza y nos intercambiamos lechuga por tomate, después los dos tenemos mucha más variedad y, y hay un valor en eso, porque yo puedo comer lechuga, puedo comer tomate o puedo comer una ensalada. no uh -huh. Entonces se empezó a ver que socialmente el intercambio agregaba valor. Pero el truque tiene un montón de dificultades, nos tenemos que poner de acuerdo en esa tasa de cambio, Yo tengo que tener lo que vos querés y vos tenés que tener lo que yo quiero. Entonces, la primera solución es que que se generaron para resolver esto es algunos productos que se, se, se utilizarán como medio de intercambio. Entonces surge un producto nuevo. en Depende de la civilización y la historia, se usaron diversas cosas. Sal el eh, cacao en, en las en las latino en latinoamérica el producto que, que hubiera en el lugar que tuviera algunas características no el oro y la plata cuando ya se pudieron empezar a trabajar esas características que us, que el uso sea generalizado entonces vamos a analizar un poquito qué característica tiene que tener algo para considerarse moneda que el uso sea generalizado o sea que todo el mundo lo acepte porque si no no favorece el intercambio no que se pueda dividir, porque la realidad es que yo no puedo ir al trueque con, con, no sé, con, con corderos si quiero comprar eh, eh, verduras, porque sería una, una cantidad que no, no favorece el intercambio, ¿no? Claro. Que que sea durable, o sea, el, el bien que se considera moneda tiene que durar en el tiempo y no tiene que ser pesebreo, porque si no pierdo el valor, que es otra cuestión... Que, es, que nos entramos a dar cuenta las monedas tienen que mantener el valor, que está muy relacionado a nuestra economía, ¿no? Con el gran problema inflacionario que tenemos. Esa durabilidad ha traído cosas muy muy por ejemplo, por decir, ya con la moneda tradicional eh, lo tratan bastante las series eh, de narcos, eh, la gran pérdida que tienen los narcos por porque se le eh, tienen escondida, la manejan efectivo, lo tienen escondido de alguna forma enterrado y etcétera. Y esa plata se echa a perder, digamos, ¿no? Claro, o sea sí. que que el, la moneda tiene que ser durable. Y la otra cuestión que tiene que tener, tiene que tener estabilidad en el precio, porque si no, no favorece el intercambio. Si yo todo el tiempo no sé cuánto vale la moneda, no no puedo hacer negocio, no podemos cambiar y estar los dos en una relación tranquila y, y, y confiados, ¿no? Porque si, si no sabemos si un día vale eh, 60.000, otro día vale 30.000, no sabemos con cuánto cambiar, cuánto... Eso es un tema y es una de las cosas que tienen algunas criptomonedas hoy en día. Llegamos, listo, tenemos una moneda o tenemos un bien, aparece un nuevo bien que lo buscamos no solo porque por el uso intrínseco que tiene el bien, o sea, eh, no solo el cacao lo buscamos porque nos gusta consumir el cacao, sino que aparte por, lo buscamos también porque nos favorecen los intercambios. Entonces podemos comprar muchas cosas si tenemos cacao. Esto... Va evolucionando va evolucionando y los que se los que sé desarrollan como muy buenas monedas son los metales preciosos el oro y la plata no se pueden dividir se pueden intercambiar eh, pues duran en el tiempo y no se ponen no tienen perecibilidad, o sea no, no se ponen feo etcétera seguimos el oro y la plata se ponen como como monedas históricamente no sí. en un momento la gente empieza determinada gente los favorecidos del sistema de, del momento no empiezan a atesorar esa moneda o sea se dan cuenta que el oro y plata es riqueza y empiezan a guardar oro y plata obviamente qué hacen ah, surgen los bancos que los bancos surgen como depositarios de ese atesoramiento del oro y la plata lo empiezan son casas que guardan el oro y la plata y los protegen de los De, de robos, de problemas políticos, etcétera uh -huh. Al principio, la gente que depositaba en los bancos pagaba por depositar en el banco, como si fuera la caja de seguridad de hoy de los bancos. O sea, los bancos tenían nada más que caja de seguridad. Sí. Luego los bancos empiezan a prestar esa plata. ¿Y el banco qué hacía? El banco cuando recibía esa moneda entregaba un certificado. Ese certificado era un, como un recibo, un certificado de depósito. Yo después iba con el recibo al banco y me daban el oro la plata. ¿Qué termina pasando? Que después la gente se intercambiaba esos recibos. Hasta ahí no es todo privado, no había ninguna intervención estatal. Se intercambiaba esos recibos. Eh, seguimos evolucionando, el banco empieza a prestar eh, sobre sobre lo que tiene, eh, digamos que ahora se llama encaje, digamos, sobre lo que tienen depósito, y surge todo el negocio financiero que tenemos hasta hoy en día. El próximo hito es la aparición de los bancos centrales, que nos parece que los bancos centrales existen de toda la vida, pero la realidad es que no, el, el banco central más viejo que es la Reserva de Estados Unidos se creó en 1912, sobre en el periodo entreguerra se, se crearon los, los bancos centrales eu, europeos y el argentino en el 1935. Los bancos centrales son los el, el banco que tendría que defender el valor de la moneda, que pauta la emisión y que controla todo el sistema bancario, o sea, controla a todos los otros bancos, que es lo que tenemos en en este momento como sistema financiero internacional. Ahora, ¿qué se dice? Que los bancos centrales han sido el que más, el que menos, eh, no han cumplido con ese objetivo de, que la moneda mantenga su valor. Tenemos una economía mundial inflacionaria hace un montón de años, más allá de que nosotros tenemos una economía particularmente inflacionaria, sí. a nivel mundial igual hay inflación. O sea, uno con 50 dólares en 1970 compraba muchísimo más bienes que, sin, que con 50 dólares hoy. ¿Cómo juegan en esto las criptomonedas? Que las criptomonedas, lo que se dice particularmente del bitcoin, por eso algunos algunos economistas le ponen le ponen énfasis y lo están estudiando en que se da una un paralelismo con el bitcoin con el oro. ¿Por qué? Porque la cantidad de bitcoins que se van a emitir en toda la historia ya está determinada en el código fuente. ¿Se acuerdan que yo les dije que era como un programa que lo podía ver todo el mundo y Eh, teníamos esa libreta de despensa donde están las anotaciones Del de dinero que tiene cada persona Ahora, como el número de, de, de emisión O sea, la cantidad de Bitcoin que va a haber en toda la historia Ya está determinada y son 21 millones Se hace un paralelismo con el oro Porque la realidad es que todo el, todo la, el tiempo que estuvo El sistema financiero eh, atado al oro Con lo que se llamó patrón oro ¿no? donde yo emitía billetes y tenía oro, si no emitía billetes no emití no, si yo no tenía oro no emitía billetes mm. eso pasó antes de los bancos centrales, entre 1870 y 1910 es lo que se denominó patrón oro clásico, que es lo que estudiamos en la escuela, digamos no mm -hmm. entonces se hace un paralelismo en decir el oro por qué fue tan bueno en esa época para controlar la inflación, hay otro economista que dice que tenía algunos problemas obviamente, no como todo acá hay dos dos bibliotecas, pero ¿por qué el oro era bueno para controlar el patrón oro era bueno para controlar la inflación? ¿Por qué? Porque si yo emito lo que tengo reserva y el oro era un bien que tenía una oferta muy estable, por más que había campañas para descubrir oro y toda la furia del oro y todo lo que se sabe, lo que se sabe ya en ese momento no se alcanzaba a mover la oferta, o sea, lo que se minaba de oro no movía Eh, el amperímetro de la cantidad de oro que había en el mercado entonces los bienes en relación al oro siempre valían lo mismo es lo que se quiere o una de las características que tiene eh, el Bitcoin, como le digo eh, de Bitcoin ya está en el código fuente va a haber 21 millones no va a haber más, es imposible que haya más o sea no, se va, no se va a emitir eh, más Bitcoin no, no, no, no porque la pauta de emisión está en el programa y mm. ya estaba pa pautada de qué forma se iban a emitir los bitcoins, y todo es público, como yo les decía, podemos entrar y mirar. Yo entré a mirar ayer, a hoy hay emitidos millones 18.700.000 bitcoins. Mm. El 90% el 99% de los bitcoins se van a terminar de emitir eh, para 2035, más o menos, y, y la emisión total va a terminar en 2140, porque la emisión es... Eh, con una, una tendencia decreciente, cada vez se emite menos. Uh -huh. Acuerde, recordemos que, que hay una figura que eh, hablamos el otro día, que era fue una charla más técnica, que era la de los mineros, que son uh -huh. los que están constantemente validando que ese libro de despensa que tenemos entre todos los que usamos Bitcoin, esté bien, esté correcto. Uh -huh. Esa gente recibe una recompensa en Bitcoin, es la emisión. Esa emisión es cada vez menor entonces por eso cada vez se emiten menos bitcoin, es la comparación que se hace digamos y es lo que eh, en cierto momento si, si triunfa o si esta evolución se puede imponer podría ser muy interesante desde el punto de vista que el patrón oro está súper estudiado entonces es, es una idea del pasado que vuelve hoy en día se proyecta para el futuro y habrá que ver eh, cómo no, nos impacta pero eh, Es por eso que, que mientras el bitcoin sea tenga uso a largo plazo nunca va a bajar el valor con relación al dólar claro. puede eh, flucar puede fluctuar un montón pero a largo plazo como la cantidad de bitcoin va a ser es, es fija y la cantidad de dólares no va a llegar un momento que mientras tenga uso mientras la gente quiera bitcoin va el, el a largo plazo como le digo el valor siempre va a eh, va a aumentar. O sea que eh, Ramiro, el título de la columna, ¿pueden las monedas digitales ser un nuevo patrón de oro? El bitcoin podría llegar a ser. Eh, eh, el bitcoin podría, lo que pasa es que hay otras monedas digitales que la emisión no claro. es fija. Ah. Como ah. Yo, nosotros les, como yo le he explicado la otra vez, monedas digitales hay 6000. Mm. Tenemos algunas que son de emisión fija y otra que no. El bitcoin que es la que más capitalización tiene, que es la que más se usa que es la que apareció de manera más más de incógnito, como les planteaba yo la otra vez, tiene misión fija. Entonces, eh, se está estudiando, pero hay un montón de paralelismos que, que que favorecerían a que se pueda implementar ese tipo de cosas. Eh, yo una de las noticias de, de este de esta semana, digamos, uh -huh. en lo que hay es que El Salvador Eh, sacó una ley el, el gobierno de Salvador donde está, le, le, nombran a Bitcoin moneda de curso legal. ¿Viste? Esto lo que quiere decir es que obliga a todas las empresas y a todos los, los agentes económicos a usar, a, a usar Bitcoin, no obliga a usar Bitcoin en sus transacciones, sino que deben dar la posibilidad de cancelar cualquier tipo de transacción con moneda digital. Bien, bien Ramiro gracias por la última aclaración es que para que quede bien claro es que eh, que la gente que o sea eh, hay mucha promoción yo creo desmedida de, de la moneda digitale por más que algo a mí me que algo que a mí me encanta de, y que es, lo estudio etcétera Yo creo que hay que ser muy cuidadoso cuando uno pone dinero en moneda digital, hay que conocer qué producto está comprando, cómo lo está comprando eh, y hay que siempre, en cualquier cuestión económica, a, a nadie, nada que sea legal eh, nos va a generar una rentabilidad, una rentabilidad desmedida si no tenemos un gran riesgo. Claro. son dos factores que siempre van de la mano porque si hay una gran rentabilidad y no hay riesgo eso es una estafa económicamente tiene una sola eh, un solo calificativo que hay muchos eh. o sea nosotros vivimos y en el medio nuestro eh, hemos vivido muchas experiencias de, de gente que que nos que, nos, eh, que no, nos promete unas rentabilidades de medida sin riesgo claro. eso no existe. Con esto se puede tener una gran rentabilidad con algunas monedas digitales, pero están asociadas a un riesgo muy importante. Claro. Claro. Bien. Bien, Ramiro, eh, bueno. gra gracias y nos reencontramos el próximo viernes.